En este momento aquí hay alrededor de 50 personas presentes en el lugar donde simplemente se está impidiendo el paso a quienes pertenecen, pertenece, trabajan dentro de este territorio, que son aproximadamente 250 hectáreas. El, el proceso ha sido bastante pacífico, hemos tenido la concurrencia de ya de carabineros, el prefecto de Puerto Vara estuvo aquí conversando con la gente en una actitud bastante eh, caballerosa, diligente... Eh, mostrando su voluntad porque se resguarden, no sé, derechos de terceras personas. Eh, él eh, tomó contacto con eh, la gobernación y también con un representante de Conadi porque creo que es importante que el gobierno se haga cargo de este tema y también hemos estado haciendo un llamado muy amplio, abierto a los parlamentarios porque de alguna forma son ellos los que en el Congreso ven cómo se desarrollan estas leyes y cómo estas leyes benefician o garantizan o simplemente quitan derechos a los pueblos ancestrales.